Ahora sí, ahora sí, ahora sí con la información en el momento en que tiene que ocurrir la información Te vuelvo a repetir que el primer festival de teatro del Sur Pampeano Arranca el 19 de agosto, es decir mañana Y va a tener como sede a Doblas Vamos a conversar unos minutos con Jesús Gallegos Que es el referente municipal de Cultura ¿Cómo anda Jesús? Hola, buenos días ¿Cómo estás, Silvia? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cuántos años que no hablamos, no? ¿No? ¿Cuántos años más? El otro día me acordaba de un audio... ¿Está eh, Juan y ahí puede estar ¿Está también? Está por acá, Adrián. No, no, pero, pero si quiere <ríe> sigan ustedes charlando, ¿viste? <ríe> eh, Radio Sonar, ¿no acuerdo, sí que No sé quién de los, de los otros guachos me había dicho que usa doctora Entonces me doc en ese momento <risa> Es verdad <risa> Es verdad porque yo me presentaba como una sexóloga Claro, eh, claro Entonces me la doctora y vos me decías doctora <risa> Bueno, eh, tengo muchas profesiones este, Obviamente sí, no, sí, no matriculadas Muchísimas, much, la verdad que eh, Te debo decir la verdad <risa> Creo que si hubieran puesto Algo que sea aportes O, o abrir una suscripción Para lo que fuese Picó Yo hubiera aportado porque les vi todos los programas Vamos te, te debo dinero Bueno, te debo dineros. Me, alegro, me alegro Bueno, contanos un poco acerca de este Festival del Teatro del bueno. Sur Pampeano Bueno El festival este es algo que empezamos a gestar acá, empezamos como proyecto, lo, lo diseñé desde, desde el municipio de Doblas, para que muchas obras que, que uno a, había podido observar, había podido ver en el Festival Provincial del Centro y también, eh, bueno, toda esta efervescencia que se había dado desde que el, la fiesta nacional uh -huh. había estado en Santa Rosa, de que puedan venir a, a estos pueblos, de que puedan tener un y que no sea, por ejemplo, que venga una obra de manera aislada, generar como ese circuito y también estaba pensado para que este festival empiece de manera itinerante en distintas localidades año a año. O sea, cuando lo pensé como una manera de poner esto al hombro, de que sea un circuito, eh, lo, lo primero que se me vino a la cabeza con esto de pensarlo cooperativo, de pensarlo, de hacer esta sinergia, es que, eh, por supuesto, la sede del festival gire por los distintos pueblos del Centro y surpampeano Jesús, ¿cómo anda? Ahora sí aparece en la conversación, Juani. Ah, un gusto, señor de Pial. Eh, Jesús, ¿cómo, cómo ve el, el pueblo, la zona, este festival? Eh, por el momento, eh, con un poco de, de, de sorpresa, eh, pero con, la verdad que he tenido hermosas devoluciones. Eh, yo tengo la posibilidad de tener contacto directo por trabajo siempre con la rectora del instituto, que es alguien que siempre trabaja muchísimo con los estudiantes, con, no solo con propuestas teatrales, sino también eh, tratando de brindarles distintas temáticas que a veces por ahí no son eh, de lo más cotidiano dentro de los pueblos, como, a ver, se puede decir, agendas que tienen que ver más con las capitales pampeanas o con las grandes urbes. Entonces, siempre se pueden ver temáticas, tocan temáticas, entonces desde ahí ya... Tenía como un plus, eh, un empujón para, para poder eh, llevar a cabo esto y, y la verdad que hasta ahora, por el momento, eh, una buena repercusión. ¿no? Uh -huh. Así que vamos a tratar de, de tomar esa energía y ese viento de cola. ¿Y, y, y, y cómo es el, el movimiento de teatro en Doblas? Digo, ¿qué, qué, qué, grupos, ¿Qué grupos hay? Bueno, no, nosotros acá no teníamos movimiento teatral, o sea, Ajá. habían venido algunas obras de manera aislada. Después, eh, por, por el colegio secundario, eh, pudimos eh, traer un tallerista que empezó a trabajar con nosotros, un amigo, una persona conocida que justo está radicada ahora en Santa o sea, que no podía podido hacer amistad ahora en este, en este último tiempo que él venía de, del palo más actoral y del teatro, eh, por más que era joven tenía muchísima trayectoria, y por estar en pareja con una chica que era de, de, del pueblo, eh, hicimos el contacto para que empiece a dar teatro acá con los adolescentes, así uh -huh. que en primer lugar está trabajando con adolescentes y ahora en septiembre comenzaría a trabajar con adultos. Uh -huh. Y después, con respecto a las obras de teatro, no escapa mucho a lo que sucede a los pueblos de alrededor, que... Eh, agarrar alguna obra cuando anda en circuito o contactar alguna obra puntual o alguna obra que gire por algún organismo público como puede ser eh, en el, eh, por el INP o por algún ministerio puntual como estaba pasando con lápices por el Ministerio de Derechos claro. Humanos Claro, y, y, en, y ahora en este festival eh, ¿cuántas obras se van a presentar? Se van a presentar alrededor de 12, 13 obras. Bien. a vi en el detalle ahora acá, pero más o menos son esas. ¿Y, y de qué pueblos este, se están...? Sé que hay algunas en San Martín, porque el otro día conversamos, ¿te acordás sí. con, una, sí. con, con una directora de, de, de allá de San Martín? ¿De dónde más hay obras? La, las obras, o sea, el festival está pensado para los pueblos de la zona. Sí. Vienen algunos talleres, algunas obras de pueblos de la zona, pero también... Eh, La cuestión central es traer las obras de relevancia que están en la provincia, ya te digo, obras premiadas por el, la fiesta provincial de teatro, claro. para que vengan eh, a los pueblos, para claro. que vengan para acá. Así que después se suman, por supuesto, algunos talleres, algunas obras de teatro de, de los pueblos, un sonales también que vamos a tener de, del pueblo de Rolón, eh, que es una mujer que estuvo participando y ganó los Juegos de Vista eh, acá en la provincia pero la idea era poder traer eh, distintas obras que tenían relevancia provincial uh -huh. y también, por supuesto, desde una perspectiva educativa, obras que dejen algo más allá de pasar el tiempo, de ver una linda actuación, de que dejen un mensaje, que también a, a veces se puede decir pueden derribar mandatos, como hay algunas obras que son detalle único, claro. que toquen temáticas que tienen que ver con la identidad, Mucho, reforzar esto desde la perspectiva también de los 40 años de la democracia y lo que eso significa, eh, creo que eso es muy importante para, para el pueblo, para los jóvenes y por supuesto para el público en general uh -huh. espectacular, la verdad que buenísimo y bueno ya charlaremos después sobre lo que, lo que dejan estos festivales todo gratis esto, ¿no? ¿Eh? todo gratis, sí, nosotros vamos a poner una urna, colaboración voluntaria quien quiera que quiera dejar que es como una tradición también que se hacen en el teatro uh -huh. y bueno con eso iremos eh usando la, la para para distintos gastos cotidianos que, que se tienen ustedes bueno han han producido creo sí, Juan y ha producido bastante de eventos y sabemos lo lo lo que lleva en, en los detalles y en lo diario mhm uh -huh. pero sí. sí la entrada es gratis y y va a haber también esto propuestas eh ATP en todo el sentido, ¿eh? de, de una perspectiva bien de accesibilidad. Uh -huh, uh -huh. Obras que tienen que ver con el teatro de la diversidad también, hay obras infantiles, eh. eso eh, tratamos de pensarlo lo más inclusivo y una mayor accesibilidad posible. ¿Hay algún sitio en el que se pueda ver cuál es la, la programación? Sí, eh, el Instagram tanto con el Facebook, el Instagram es Doblas Cultura y en el Facebook aparecemos como página de área de cultura de la Municipalidad de Dobla. Espectacular. Bueno, Jesús, te recontra agradecemos esta, esta conversación y en serio, eh, después vamos a charlar para ver qué es lo que deja porque eh, nosotros al día de hoy seguimos eh, viendo la huella de la Fiesta Nacional del Teatro que ocurrió aquí en Santa Rosa y cómo movilizó realmente compañías, eh, oficios, eh, ganas de profesionalizar, así que vamos a estar atentas ahí a lo que suceda. No, yo les quiero agradecer a ustedes, eh, por supuesto, por el, el rol que tienen, de todo, como medio, sobre esa perspectiva de democratizar las voces, que es súper importante, eh, creo que son un medio que cumple un rol fundamental, más allá de, de lo que tiene que ver con, con su programación, un rol fundamental desde, desde lo político, desde lo social en nuestra provincia. No quiero dejar de agradecer, por supuesto, a Amparo Fernández del uh -huh. Instituto Nacional del Teatro, que eh, hemos tenido un apoyo condicional para, para el festival, eh, ella dándonos la libertad en la programación, todo, y solamente estando al, ahí al lado, acompañando para lo que nosotros necesitemos, que, bueno, que es concreto esto de apoyar en los calles de las obras. También, eh, claro que sí. Así que agradecer y creo que no pasa nada más. Al respecto. Abrazo grande, Jesús. Bueno, abrazo grande, que anden muy bien nos vemos. Hasta luego, hablamos con Jesús Gallego, él es el referente cultural del municipio de Doblas, arranca la primera fiesta de Teatro del Sur Pampeano, eh, este sábado 19 de agosto es la apertura, eh, va a terminar el 17 de septiembre o sea que de acá y hasta el 17 de septiembre, los fines de semana hay propuesta teatral arranca este sábado a las 7 de la tarde, eh, a las 8 Primera oportunidad de ver una obra. Espía a una mujer que se mata. Eh, el INT está ahí. Es muy buena la gestión de Amparo Fernández, lo tengo y, que decir, sí, ¿eh? Sí, y ¿sabés qué? Cuando, nosotros, cuando empezó su gestión Amparo, habló de la federalización sí. de, del INT dentro de la provincia y, y, y nosotros estamos acostumbrados a escuchar eso por, por un montón de lados y no se cumple. Pero se está cumpliendo eh, y, y está buenísimo porque tener un mes de teatro eh, en, en esta zona que como decía Jesús este, tampoco es que sea tan habitual Tal que cual. suceda es, es, y seguramente después de esto le, va, va, va a prender la chispita de hacer teatro tener sus zona. propias compañías sí, seguro, así es porque eso sucede así es eh, entonces eh, atentos todo este mes a ver qué pasa sí. con, con el pueblo y estoy eh, ya me, me, me puse a seguir la página de doblas cultura tienen de veras también mucha Mucho, mucha oferta, hay eh, mucho trabajo estoy viendo, y buena gráfica también, que eso es interesante. No, y, y, y después de eh después de la pandemia el pampeano empezó a recorrer un poco más su provincia, ¿no? porque no, no, no se podía ir mm. mucho a muchos lados. Y está bueno también a los fines de semana, por ejemplo este fin de semana largo que eh eh ¿Estás jodido de irse de la provincia por, por cuestiones económicas? Bueno, poder ir y una vuelta por doblas y a ver obras de teatro como esta, que es una gran obra de va teatro. Va a estar en doblas también en la compañía teatral de acá de Toay, eh, Teatro Vocacional de Toay, eh, con la nona, que se sabe presentar bastante ya. acá en la Casa del Bicentenario. Bueno, el 26 de agosto va a estar la nona allí en, en doblas. De todo.